Desde Campiñas Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Júnior, Columnista de la 36 en Brasil. samba de moda, samba canção samba samba de Bueno, estamos abriendo el contacto semanal de cada miércoles a esta hora con Plinio. Estábamos hablando de fútbol con Plinio. Eh, bienvenido, Plinio. Buen día, Hernán. Buen día eh, todos los oyentes de Radio Centenario. Y un saludo especial a Ángeles que está, digamos, mal de la garganta. Sí, sí esperamos que se recupere rápido. Eh, pero sin ponerle ansiedad porque si no se, se, se nos acelera antes de lo que se tiene que, que recuperar ¿no? De todas maneras estamos en contacto permanente a lo largo de la mañana con ella Bueno Plinio, eh, arranquemos, eh, nos propones como agenda temática de hoy Brasil invitado a participar de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Sí, la OPEP tiene una especie de, de un grupo que se llama OPEP Plus, ¿no? que en realidad es un grupo mayor que no tiene derecho a voto, pero que participa y de las reuniones y que, digamos, está articulada la OPEP. La importancia de, de esta noticia es más simbólica para entender cómo funciona el gobierno de Lula, porque Lula dijo que quedó muy contento, dijo que, que va a aceptar y que va a la OPEP con una misión, que es la de convencer a la OPEP a abandonar el petróleo y el carbono. Mm. Lo que es ¿Qué misión, no? Más o menos como, <risa> Sí, es como más o menos una persona ingresar en un prostíbulo con el propósito de convencer todas las meretrices a salir de este negocio. O sea, <risa> es una broma. Y en realidad, pero lo que lo que es una contradicción fuerte, ¿no? porque Lula se presenta como el campeón del ecocapitalismo en uh -huh. los foros internacionales, por ejemplo, ahora en la COP, pero por otro lado, eh, potencializa todas las medidas que eh, aprofundizan uh -huh. la posición. especializada de Brasil en la División Internacional del Trabajo, extractivismo Mineral, Agronegocio, que es el latifundio. Entonces, esto es nada más para ver esto, no claro que esto demuestra la fuerza de Petrobras y la, el potencial de extracción de petróleo que tiene en Brasil, y también la maniobra, maniobra de, de, de la OPEP de neutralizar un poco a Lula, para que no se ponga a hablar mucho contra el petróleo. ¿no? Claro. Es para, esto es una nota nomás. Claro, eh, pero una jugada muy importante. Eh, también nos marcás una situación que se dio con una mina, eh, mina de Brasken, que colapsó en cámara lenta en Maceió, Plinio. Entonces, esto sí es una cosa grave. ¿no? Brasil está asistiendo... yo creo que cortó aquí un poquito sí, sí. perdón Hernán sí. pero... ahí te escuchamos, te estamos viendo ok bueno, ¿qué es, qué es lo que está pasando? Brasil está asistiendo un desastre ecológico en cámara lenta Braskem, que es una industria petroquímica muy grande multinacional, brasileña pero multinacional, que tiene como uno de los socios Petrobras, que mm. tiene poco más de un tercio de la mina, hace explotación de lo que se llama mina de sal gema. Yo busqué la tradición, la traducción y salió la misma cosa en español. ¿no? Es un producto importante para hacer soda cáustica y tubos de PVC, Ajá, correcto. no que se utiliza para para Cañerías, hacer plomería, sí. sí. esto tipo de cosas. Bueno. Ellos, esta, eh, eh, Brasquen tiene 35 minas, perforaciones en el litoral de Alagoas, en yo, uh -huh. Y resulta que hicieron la cosa mal hecha y el suelo empezó a hundirse. Para que tengan una idea, en los siete últimos días hubo un hundimiento de casi dos metros, solo en los últimos siete días. Y esto atinge. más o menos 60.000 personas, o sea, no es una poca cosa. Más de cinco barrios de, eh, de Maceió. Uh -huh. Y además tiene reflejos en los barrios vecinos, porque nadie sabe cuándo esto se va a desplomar, el temblor que esto va a causar y el impacto de esto. ¿no? Y eh, bueno, esto viene desde el 2018, se convenió con Brasquén que ellos taparan estas fosas, pero ellos taparon algunas, pero no taparon otras, y se hacen el loco, y continúan la extracción. Entonces, esta es yo creo que la principal noticia, porque es el mayor desastre ecológico urbano de la historia de Brasil, y que además marcha en cámara lenta, o sea, es como si uno ve un, un desastre en cámara lenta. Esto es, digamos, demuestra también, además esto que hablábamos antes, la vocación extractivista cada vez mayor de Brasil. No, no es la, el primer desastre ecológico que nosotros discutimos aquí y seguro que no será el último. ¿Y qué ha generado ese colapso entonces, Plinio? Lo que ha generado, por lo que yo entiendo, mm. es que ellos. extraen este este sal gema del suelo, mm. pero están en un suelo que es muy húmedo porque está al lado del mar y al lado de unas lagunas. Entonces mm. parece que el suelo se desestabilizó mm. y entonces empieza un proceso de hundimiento que empieza en cámara lenta, pero puede acelerarse y... Mm. Eh, eh, había un acuerdo con el gobierno para que se cerraran estos hoyos, para que se taparan, claro. y, a, y, y algunos fueron tapados, pero todo hecho de manera muy insuficiente y lenta. Resulta que estos que se taparon no fueron suficientes para estabilizar geológicamente el terreno, y el terreno se está hundiendo. Claro, estaba leyendo ahora medio rápidamente, mientras vos nos, nos venís contando esto, que ya hay antecedentes del año 2018, hubo hundimientos en cinco barrios, eh, hablamos de Maceió siempre, ¿no? Y eh, unos 60.000 vecinos tuvieron que dejar sus casas. Exactamente, son este ese es el problema, o sea, es, no es un problema tópico, ¿no? Agarra una un barrio de 60 mil. personas claro. atingidas por esto y además que los barrios vecinos también quedan fantasmas porque la gente tiene miedo del, del, de lo que va a pasar con el impacto cuando se desplome de claro. una manera acelerada la tierra claro. entonces hay barrios vecinos una catástrofe ambiental gente desplazadas eh, invasiones de ratos de ratones porque el, los barrios quedan sin población un desastre total Y estos la media acompaña, claro, con, con algo de alaraca, pero con mucha naturalización, porque esto ya tiene casi cinco años que va y no hay solución. ¿Y esto no ha generado protestas a nivel social, eh, político, no sé? No, todavía no ha generado alguna ninguna protesta. Alagoas es un estado del nordeste mm -hmm. de Brasil, eh, Es donde donde vivía Collor, es el lugar donde está el presidente de la Cámara de Diputados, que es el vicerrey de Brasil, Artur Lira. Entonces es un estado de gente muy poderosa, pero resulta que esta gente poderosa no está al lado de la población, está claro. al lado de Brasquén. Claro. Entonces no pasa nada. Lo que pasa son declaraciones protocolares. Siempre que hay un desastre en Brasil, Viene la empresa y dice, mira, yo hice todo lo que tenía que hacer. Claro. Viene el Ministerio Público, yo hice todo lo que... Entonces, todos hicieron todo lo que tenían que hacer, pero resulta que el, la consecuencia es siempre desastrosa. Es tremendo, no, no conocíamos esta, esta situación, Plinio, las variantes de lo que los distintos tipos de actividad minera eh, pueden generar. y estaba también leyendo que Braskem desde el 2012, es decir, hace poco más de 10 años, se convirtió en la mayor productora de PVC, de ese material que vos mencionabas, del continente americano, ¿no? Y que comenzó en el 76 siendo en Maceió, eh, esto es, durante la dictadura, incluso nacionalizada y más tarde nuevamente privatizada. Exactamente. Esto empieza con Odebrecht, mm. famosa por incidentes de corrupción después fue estatizada después privatizada y ahora se quiere eh, digamos está, eh, se, se hay, hay una presión para que Petrobras compre nuevamente a Braskem mm. pero digamos es un gran negocio, pero es un negocio minero no siempre muy eh, predador ¿no? depredador mm. de la naturaleza Sí. Eh, por último, dicen que la empresa había anunciado el fin de las operaciones mineras en 2019 y que dijo haber pagado más de 700 millones de dólares en indemnizaciones y ayudas a residentes y comerciantes, pero hay afectados que siguen buscando esa, esa reparación, ¿no? Sí, la, la verdad es que brasken se hace la, la loca. Entonces, primero nunca asumió la responsabilidad. Siempre ella dice, no, no está probado, no lo creo, no, no es, no es seguro, no hay base científica que esto pasó por mi explotación. Claro, sí, claro. Pero, de cualquier manera, voy a ayudar a la gente. ¿no? Y parece que que la transferencia de recursos vienen varios números. Yo llegué a escuchar 9 mil millones de reales, mm. eh, que tería dado como multas y asistencia a la gente. No ser exactamente lo que es verdad, lo cierto sería hacer una investigación, pero el hecho es que la gente está desamparada porque la sacan de su casa y claro. le meten en una casa en otro barrio, en otra con otra historia y siempre una casita menor. Claro. La verdad es que es un, un crimen ecológico social gravísimo, pero que es de la regla del juego del extrativismo. Esta es la realidad uh -huh. que tenemos que saber. O sea, o se cambia el modelo brasileño, o este tipo de tragedia urbana o rural, o en la floresta, no importa, o en el mar, van a repetirse cada vez más. O sea, claro. esto muestra la total insensatez del modelo económico que vivimos. Bien, Plinio, y hablando de economía y de insensatez, las miradas puestas en río por estas horas. Hoy comienza la cumbre del Mercosur de cierre de año, de esas cumbres semestrales, donde además se cambia la presidencia de Brasil, pasa a, a Paraguay, y con esto de ser un tiempo de balance, en qué está el proceso de el tan soñado tratado. de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, donde Lula estuvo como apuntando hacia hacia Europa en los últimos días por la falta de avances, ¿no? Sí, una otra situación muy contradictoria, ¿no? Porque el, el acuerdo es un acuerdo ultra liberal. El espíritu de este acuerdo de libre comercio con la Unión Europea es el ALCA. Todos los problemas que tenía ALCA tiene también este proyecto, en el sentido de eh, exponer la, la economía del Mercosur a la competencia de productos importados del extranjero, a disminuir la soberanía de los países del Mercosur, de proteger su mercado interno, sus empresas eh, nacionales, eh, entonces, eh, tan, eh, que disminuye la capacidad de, de, de nuestros países de eh, poner reglas en las exportaciones para tratar de agregar valores en las exportaciones entonces es un acuerdo buenísimo para los europeos mm. lo contradictorio es que Macron viene y dice no, yo no quiero ¿por qué razón? por, por porque tiene la presión de los agricultores pequeños agricultores franceses claro. solamente por este motivo pero ahí Lula que será el país más perjudicado, será Brasil, porque además el acuerdo tiene cláusulas de excepción con Argen que Argentina logró, que son eh, importantes, ¿no? de tener alguna capacidad de, de poner tarifas en importaciones, en exportaciones, de proteger un poco las empresas nacionales de la competencia de empresas multinacionales, pero no. Brasil se metió de cabeza. Entonces, ¿De qué, Lula beneficios, dijo, no, no, yo ¿qué beneficios qué eh, beneficios puede aspirar Lula entonces en esta negociación? ¿Qué espera recibir para Brasil? Esto es una buena pregunta, porque Lula tiene recibido mucha crítica de la izquierda del PT y de los sindicatos. Entonces, nadie entiende bien bueno qué es lo que tú ganas. Y, y yo tampoco sabría eh, decirte exactamente por qué Lula hace una cosa que es tan insensata, incluso para importantes sectores de su base de apoyo. Mm. La, yo, lo que yo creo que pasa es que Lula es un eh, liberal en la economía. no Es el campeón del, del liberalismo, del multilateralismo. Entonces yo creo que él siempre apuesta en la idea que nosotros digamos, tenemos que hacer las, la, el libre comercio y la, el, el, digamos, los acuerdos por la Organización Mundial de, del Comercio, uh -huh. por estos acuerdos grandes. Y yo creo que es por ahí que entra. Uh -huh. pero, pero no sabría decirte exactamente la izquierda del PT está perpleja uh -huh. y, y yo también en esto estoy perplejo, porque ni el agronegocio brasileño gana mucho. Porque teóricamente ganan, porque van a tener acceso al mercado europeo con mayor, digamos, sin tantas tarifas. Mm. Pero la verdad es que los europeos imponen cuotas de de, export, de importación de ellos, no de exportación para nosotros. Y por lo tanto lo que va a ganar el agronegocio es marginal. Entonces realmente yo no sabría decir por qué Lula se mete tanto. Puede ser como hipótesis, ya que me provocaste en esto, uh -huh. porque él ya sabe que no va a resultar, porque es un acuerdo muy malo para América del Sur y uh -huh. que tiene la, digamos, la oposición ahora de Macron. Entonces él quiere mostrarse como un buen mozo, claro. el hombre de la fuerza, el hombre de los acuerdos, y hace esto para hacer teatro. Pero eso como hipótesis. el interlocutor, digamos, autorizado de, del Mercosur y de Sudamérica, ¿no? puede ser para decir ya que no va a, no va a funcionar, que no fun, que no digan que la culpa fue nuestra. Claro, Pero es claro. No sé exactamente lo que pasa en la cabeza de Lula en esta cuestión. Bien, Plinio y en el plano de las relaciones del Mercosur se confirma que Lula eh, más allá de esto de que fue a Brasil la futura canciller del nuevo gobierno argentino que estuvo con, con representantes del gobierno Brasileño Lula no va a asistir a la ceremonia de asunción del nuevo presidente argentino Javier Milei el domingo. Que no sé si hay antecedentes que un presidente de Brasil no haya estado en una asunción de, de gobierno de Argentina electo democráticamente, digamos, ¿no? Yo creo que no hay. La realidad es que la relación de Brasil con Argentina es una relación muy muy estrecha mm -hmm. y muy buena. Claro. en realidad, para allá de la rivalidad en el fútbol la, en, en, en la vida real, la integración económica comercial y política es muy fuerte, pero en este caso es totalmente comprensible que Lula no vaya, porque fue insultado de manera muy muy, digamos, fuerte por Milley, además Milley invitó a Bolsonaro con todas las honras y, y Y el ambiente donde va a estar Lula es un ambiente muy hostil a cualquier cosa civilizada. Entonces yo creo que la posición de Lula es prudente, mejor no ir, que ir y pasar por un constrangimiento. Va a mandar su su ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, mm. y va a ser una presencia protocolar a la espera de ver qué que este loco de mi ley va mm. a hacer en pobre Argentina. Claro, me imagino que con el pragmatismo de, de Itamaraty también se verá qué va, qué definiciones va tomando Milei ¿no? en política regional, exterior, para ir a su vez viendo Brasil como, cómo se para en ese relacionamiento. Sin duda alguna, ¿no? Siempre Itamaraty quiere ser hacer el papel del, de, digamos, del hermano mayor que hace claro. las mediaciones, que no quiere líos por aquí. Y, y esto es lo que va a hacer con Argentina eh, Que yo creo que ahora con la entrada de mi ley Va a iniciar un periodo todavía más tumultuado de lo que ya vive Muy bien Plenio, estamos llegando al mediodía En una jornada lluviosa que tenemos acá en, en Montevideo La verdad que las finales de la primavera rumbo al verano Después de la sequía que tuvimos está... Eh, siendo bastante eh, lluviosa te mandamos un abrazo como siempre, el agradecimiento de estar con nosotros y suerte para Santos hoy que se está jugando, entonces ¿cuándo es que juega para mantenerse en, en primera división? Bueno Hernán, el gusto es mío, eh, claro que necesitamos de mucha suerte porque Santos hizo lo posible para caer de la primera división pero parece que no va a lograr porque Vasco y Bahía, lograron bueno, ser perfecto. todavía peor, lo que no se no era fácil. Pero de cualquier manera, los datos, los datos, no, sí. serán jugados hoy día en la noche 9.30, y yo estoy, digamos, con mucha hinchada para que los otros sean todavía peor. Lo no. más probable, para terminar, es que los tres equipos pierdan. Ah. Y como Santos está un poquito arriba, no claro. va a caer. ¿Con quién juega Santos? juega con Fortaleza que Ajá. es un equipo de Ceará claro, pero claro. yo creo que quien está protegiendo a Santos es Pelé claro. ¿no? algún milagro está haciendo para encontrar dos equipos todavía peor que Santos Bueno y hoy es la despedida por cierto del fútbol brasileño de, de Suárez que aprovechamos a hablar de él porque no está Ángel Plinio <ríe> se despide de, de gremio después de, de, del homenaje del pasado domingo Creo que fue, era el último partido en el estadio de Gremio. Hoy no sé dónde es que juega, pero es su, su último partido. Creo que no tiene chance de salir campeón eh, que mm. va, a, va a ser Palmeiras, ¿no? Sí, lo más 99,9% no, que sea Palmeiras. Sí. La única chance es que Atlético gane de, en el juego de hoy contra Vasco, claro. no, contra Bahía, perdón, contra Bahía, mm. que gane por 15 a 0, lo que no, por peor que sea Bahía, esto no va a pasar. Pero la verdad es que el pasaje de Suárez aquí en Brasil fue muy exitoso. Suárez es una gran figura, un hombre muy serio, fue aplaudido y tuvo homenajes en todos los estadios donde pasó, mismo los equipos que jugaban contra Grêmio. Entonces. Y yo sé que ya está más viejo, tiene problemas serísimos sí, en la rodilla, sí. pero la verdad es que es un personaje y seguro que fue el jugador más importante de este campeonato, Mira digamos, la figura más carismática del campeonato brasileño del 2023. Lo que no, no es poco decir, por cierto. Bueno, eh, Plinio, eh, te mandamos un abrazo como siempre, eh, vamos a estar atentos a ver qué pasa con, con Santos hoy y que... Mejor en el 2024. Un abrazo. ¿eh? Ojalá, gracias. Un fuerte abrazo a todos. Chao.